Abrimos otro capítulo en la mañana de este martes recibiendo al demógrafo Guillermo Maceo Guillermo, buen día, un gusto recibirte Buenos días, un gusto para mí, un privilegio igualmente un saludo muy afectuoso a la audiencia Bueno, el fracaso de la humanidad en el control de las pandemias es el, el título que elegiste sí. para la columna de esta semana Claro, viene de más atrás porque el fracaso empieza con los intentos que hubo, que voy a referir luego con cierto detalle, en el control del crecimiento de la población. La humanidad se reunió por primera vez, digo la humanidad porque estaban todos los países miembros de las Naciones Unidas presentes. Y en 1974, a propuesta de los Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos se comecó a la primera conferencia mundial de población que tuvo lugar en Bucarest, Rumania después si quieren averiguar por qué en Bucarest les cuento la historia pero allí la propuesta de Estados Unidos consensuada con otros países altamente desarrollados ...como Inglaterra, Alemania, Francia... ...se proponía... ...el Plan de Acción Mundial en Población... ...1974... ...en el mes de agosto, verano... ...en Budapest, ...en Bucarest, Rumania... ...fue la primera... ...conferencia mundial de población... ...con lo cual... ...si se aprobaba ese documento... ...que se llamaba... ...Programa de Acción Mundial de Población los países se comprometían a no sobrepasar una tasa de crecimiento que podía ser cero, no crecer, como los países europeos, y otros no pasar del 2,5 o 3% anual. Esa conferencia a la que yo tuve el privilegio de participar terminó en un rotundo fracaso pese a las intensas movidas diplomáticas que hubo en ella, para conseguir lo que se llamaba, como dije antes, el Plan de Acción Mundial, que era una especie de declaratoria de compromiso de evitar un crecimiento que se considerara exagerado. Todo el mundo se fue con el rabo entre las patas para sus países habiendo fracasado. Luego, eso fue, repito, en 1974. ¿Por qué en esa fecha? Porque ahí se había detectado un crecimiento exagerado que venía continuo desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido una postergación increíble de nacimiento, Obviamente porque la mayoría, muchísima gente, estaba superada, separada de sus esposas, como eran todos los soldados en los frentes de guerra. No se aprobó y entonces se crea en las Naciones Unidas el Fondo de Naciones Unidas para Actividades en Población, que es una consecuencia del fracaso de Bucarest, que tenía como objetivo promover en los países el uso intensivo de la planificación familiar y el control de la natalidad. Es decir, promover de parte de las Naciones Unidas, con misiones especiales, la distribución masiva de anticonceptivos, tanto orales como mecánicos. Sí. Y hubo además, paralelamente, un fortísimo desarrollo de la industria química farmacéutica para producir anticonceptivos anticonceptivos y la gente en broma decía ustedes se imaginan la mitad del planeta la mujeres de la mitad del planeta tomando un anticonceptivo en el desayuno todos los días ¿qué negocio puede ser? y sí, fue un formidable negocio la creación de anticonceptivos orales que da pastillas producidas por los grandes y conocidos laboratorios Bayer y los americanos. Entonces, pasó la conferencia, siguió como todo estaba, y, y se quedaron en reunir diez años después. Desde 1984 se realiza la segunda conferencia de población en México, que también participé en ella, estaban todos los países en se estuvo a punto de aprobar un documento que regulaba básicamente las migraciones, con lo cual no se resolvía el problema porque era con gente ya nacida que iba de una parte a otra. Ahí Uruguay tuvo una presencia lamentable, lamentable porque se eh, negó, negó rotundamente a, fir a firmar cualquier documento que lesionar la soberanía del país en materia de población. Nada menos que Uruguay, que era un país escaso de población. ¿Qué, ¿Cuál era el gobierno uruguayo en ese momento, Guillermo? El gobierno era la dictadura. a ah, 74. 84. 84, el último, el último año de la dictadura, claro. Claro. Entonces, hablamos y dijimos, Incluso el Uruguay fue tan lejos que pidió, para vergüenza del mundo, dejar una fundamentación del voto en el acta de la Asamblea de Naciones Unidas. Mm. Y yo incluso, por mandado, me, que me encargaron que hablara con los representantes, que por favor quitaron una cláusula que al leerla, a leerla como documento histórico, quedaba el Uruguay en ridículo, siendo un país escaso de población, con un régimen dictatorial, de facto dejaba una constancia al pie en la última página de su oposición a, cual, a cualquier intervención en materia demográfica. De toda manera, insistieron en la constancia y quedó para siempre marcado así el Uruguay. Sí. Es intrascendente, pero tiene significado, ¿no? En la claro. época de un ideológico que vivía el Uruguay que recién ahora nos estamos cuenta cuán profundo fue. Sí. Entonces pasaron miles años más y en 1994 se realiza la tercera conferencia mundial de población en el Cairo. Pero ahí Había un otro factor que apareció imprevisto, que el Papa, el Papa Diablo, sí. había desarrollado una campaña a través de todos sus estados en el mundo contra cualquier intervención en la fecundidad. Sí. Y fue peor porque de la, las naciones fuertemente católicas europeas y americanas el papel de algunas, como la de Guatemala, fue vergonzoso. Fueron la punta de lanza de la teoría vaticana y no se aprobó ninguna resolución. Ningún plan de acción, ni preventivo, ni nada. Uh -huh. Que cada país hiciera lo que quisiera. Y ahí las Naciones Unidas, después de tres fracasos del PAN, el Programa de Acción Mundial de Población, la, el control migratorio internacional y la anticoncepción eh, les iba más lejos porque se pretendía que las mujeres no tuvieran hijos antes de determinada edad. Si, las Naciones Unidas dijeron en este tema no nos metemos más porque gastamos mucho esfuerzo, mucha energía, mucho dinero y los países que son muy resistentes a cualquier control. Y ahí dejaron de bueno dejar que se mueran y dejar que se dejar que nazcan y dejar que se mueran sí. y entonces a partir de 1984 vivimos en un mundo de fecundidad libre e indiscriminada sí. Hol se escucha si sí, te escuchamos perfecto ese es el punto de partida decías vos para evaluar. El fracaso entonces, de controlar las pandemias. Claro, entonces a partir de ahí, muchas naciones... Acuérdense que en 1984 prácticamente toda África ya era independiente, porque la independencia de los países africanos empezó en el 60 y terminó en el 75. Entonces esos países que habían... Adquirido plena autonomía no independencia sin autonomía porque la descolonización en África fue muy diferente a la de América Latina la colonización de América Latina fue por derrotas militares sucesivas hasta que los españoles quedaron arrinconados y se tuvieron que ir. En África fue por negociación con una condición las universidades de los ex países coloniales coloniales se quedaron o eh, firmaron la, el compromiso de que los estudiantes fueran a estudiar a sus universidades en Europa como antes de la colonia el ejército quedó con la tutela militar de las respectivas colonias y para peor las grandes empresarios y los grandes capitalos no fueron ni nacionalizados ni tocados Entonces, fue una colonización política, pero no una independencia, ni cultural, ni económica, ni militar. Quedaron siendo, siendo sometidos de manera elegante a la dependencia de los colonas de la, de la metrópolis, tal cual es lo que sucede actualmente. Es decir, todos los países africanos tienen universidades tuteladas, tienen ejércitos tutelados y los capitales son de las antiguas metrópolis de los respectivos países. Por eso África no se desarrolla. Sigue siendo una permisa todavía de las grandes potencias coloniales. ¿Qué otros elementos han incidido en esto de no poder controlar las pandemias, Guillermo? Y bueno, que no hubo porque hubo en América Latina un subsidio a las parteras por ejemplo en Guatemala, que conozco muy bien el caso, cada partera porque se habían fundado en cada país asociaciones privadas de civiles empresarios y algunos grupos religiosos no católicos en asociaciones de planificación familiar Funcionaban en casi todos los países de América Latina, en algunos funcionaban muy bien, como en Guatemala, como en Costa Rica, como en México. Se crearon también las comisiones de población. Y en el caso, por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de Guatemala, por cada dispositivo intrauterino, la ley de Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos le pagaba cada portera por cada DIU dólares uh -huh. entonces era un buen negocio para dejar colocar dispositivos pero esto luego con el tiempo fue siendo abandonado en todos los países incluso en Uruguay hubo asociaciones de planificación familiar que estaba integrado por médicos pro planificación de algunos dirigentes eh, sociales Y eso se fue abandonando totalmente y se dio todo el clima en la época era invertir un dólar en planificación es más rentable que invertir siete dólares en desarrollo económico Acuérdense que fue la época para los obedients que fue la época de la gran promoción del desarrollo económico y de los planes de desarrollo fue la época en que se crearon en todos los países aunque nos vale un poco tardíamente las oficinas de planificación del desarrollo desarrollo ¿no? fue todo un movimiento de relativo optimismo respecto a que se podía controlar la secundidad en el planeta cosa que no ocurrió en cambio si tecnógicamente aparecieron países como China con una legislación muy severa del hijo único, que fue lo que ocurrió a partir de 1976, y que ahora está deshidratada en mujeres y tiene un déficit de mujeres de 40 millones de mujeres. Bien, ¿algo más sobre este tema que, no. que quieras plantear, Guillermo? No, este, te, este tema, bueno, este tema ahora ahora va a empezar a resurgir, porque si se establece que efectivamente una de las razones de esta pandemia es la sobrepoblación del planeta, habrá que tomar estrategias efectivas colectivas de todos los países o de algunos países para que baje su tasa de crecimiento demográfico, porque se sostiene con... Pasados los 5.000 millones de habitantes, que es lo que hay ahora, camino a 7, la sostenibilidad del planeta es imposible. Y entonces la, la pandemia es una una razón adicional que viene a abonar la idea de retomar la política de reducción de la mortalidad. Si el hombre no la hace, se encargará la naturaleza del mismo nivelar a los niveles acordes a la sostenibilidad del planeta ahora se ha empezado a hablar eh, está de moda la, la frase sostenibilidad del planeta ¿cuánta gente puede soportar el planeta? y se está desarrollando y aún más va a ser un tema popular ¿cuánta gente puede sostener el planeta? que no es infinita que es finita el asunto es ser de acuerdo en cuánta gente es. estamos pasados hay campo para crecer más o hay que reducir la población bueno este, algo este más quería hacer para, ¿Sí? para los próximos 20 años y vamos a tener que hablar mucho de las consecuencias post pandemia respecto a los efectos que tuvo sobre la población humana muy bien Guillermo gracias Eh, cerramos por ¿Alguna acá el pregunta tema, entonces... de los oyentes? ¿Alguna llamada algo? No, no, no. Están escuchando atentos, se ve. A veces llegan bueno, unos minutos después que cortamos la siempre. ya la comunicación contigo. Pero en bueno, todo caso te la, te la trasladamos para un próximo encuentro. Lo que sería agradable y probable es anotar las preguntas al comienzo de la audición próxima, bien. Porque yo creo que tenemos que estimular la reflexión sobre esto, más allá de lo circunstancial y de lo que nos tienes paralizado. Es decir, la cuarentena tiene un efecto psicológico en el colectivo sobre todas las mentes, en todas partes. Cuando reaccionemos y podamos preguntar, a mí me gustaría recibir preguntas de los oyentes para intentar contestarlas, porque a mí también me esfuerza a teorizar claro. desde el punto de vista demográfico sobre los efectos que puede haber. Empezamos claro. a hacer eso entonces. Las preguntas claro. que lleguen, desde ya le decimos a claro. los oyentes que pueden mandar preguntas y arrancamos preguntas la columna tuya con las preguntas. Preguntas o cuestionamiento, porque yo no estoy hablando con la verdad revelada pero yo estoy casi seguro que tiene que haber un cambio de actitud respecto a cómo se trata el tema de población eh, hace, hace 30 años cuando el mundo de la planificación familiar decían los economistas que valía in, invertir más un dólar en planificación familiar que en día en desarrollo económico por eso hoy no se habla más del desarrollo económico es un arcaísmo ...teórico, político... ...que no se usa más... ...y sin embargo en los años 60, 70... ...era la palabra de moda de los economistas... ...población y desarrollo... ...desarrollo económico... ...y toda esa ese lenguaje... ...que hoy está totalmente abandonado... ...se prevaleció la libre empresa... claro ...y así estamos... ...entonces por eso digo... ...que son en bloques conceptuales... ...que van cambiando... ...con la situación histórica pero que por ahí reaparecen. Y acá reapareció de una forma que no teníamos pensada. Nadie pensó que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Eso es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Tomamos nota bueno, entonces si aparecen inquietudes de la audiencia, Guillermo, para un próximo encuentro. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Bien. Un abrazo igualmente. Muchas gracias. Adiós.